Mucho gusto en estos diálogos de cierre de año que estamos teniendo. En este caso vamos a tener un mano a mano con Jorge McFood, tacuaremboense, este profesor radicado hace años en Estados Unidos, eh, docente en el estado de Florida, en la Universidad de Jacksonville, si no me recuerdo mal, lo estoy diciendo de memoria, escritor, analista. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido una vez más. Bueno. Eh, buen día, Hernán. Te, te veo solaina y ni siquiera con el mate. Como el, como el este, el tango, mano a mano, hemos quedado. No, pero está sí, está, está el resto del equipo de la mañana, están preparándose para ingresar ahora a las 10 de la mañana. Viste que hemos hecho cambios en la mañana de la 36, hemos dividido en dos en dos partes, digamos, y la gente de A decir Verdad está. Bueno, hoy estuvimos con Ángeles temprano, porque los lunes está, y se están preparando para ingresar. a las 10, así que, bueno, tenemos el gusto de, de poder dialogar contigo cerrando el año, ¿qué, qué ambiente hay ahí? En, bueno, sabiendo que son distintas realidades en un país tan grande, pero fin de año en, en el estado de Florida, Jorge. Ah, sí, no, sin ninguna novedad, excepto de que siguen cayendo esas figuritas ah, que está eh, a pocos kilómetros de aquí, en, ya saben, en Palm Beach, en la residencia neo de, de Donald Trump. Ajá, sí. uh, eh, Netanyahu también va a estar ahí en estos días, eh, o en estas horas. Eh, bueno, nada nuevo, ¿verdad? Pero eh, la gente está bastante desconectada, no sé si están leyendo las prensas y lo que está pasando, pero es como siempre. Bueno, De hecho, es casi irrelevante porque no se van a enterar de... de lo que realmente importa, sino de, de lo que decidan comunicar eh, claro, claro. unas figuras y las otras. Claro. Bueno, la intención, como te imaginas, es cerrar, evaluar el año de lo que ha dejado eh, el gobierno de Trump, la realidad estadounidense también, ¿no? Más allá de la política, de la economía, eh, mirando en la política exterior que tanto está dando que hablar y tanto preocupa. Y también en la interna, ¿no? Si en cuanto ha cambiado, para bien o para mal, la política a, a tierra, digamos, de, de los estadounidenses con el gobierno de Trump. Si te parece, empezamos por ahí, en esa realidad interna que ha pasado con la economía de Estados Unidos, con esa apuesta que hizo Trump, por lo menos prepoteando, ¿no? Durante este año en el tema aranceles, destinado a que. se levantaran, se crearan fuentes de trabajo, se revitalizará el tema del empleo en Estados Unidos, la producción interna, en fin, ¿qué podemos evaluar en ese sentido? Eh, de depende quién le a quién le preguntes. Desde de mi punto de vista ha sido un rotundo fracaso, eh, y con matices, voy a Ajá. matizar muy brevemente para no extenderme, pero rotundo fracaso desde el punto de vista de lo que se vendió. Eh, eh, recuerdan que la narrativa libertaria es eh, somos los más grandes del universo eh, el sol es chiquito al lado de, uh -huh. de mi luminaria, eso que se repite eso, eso esto está, es un parte del, del manual eh, lo repite Trump, lo repite eh, Milley, eh, es, es una copia, es, es tan aburrido incluso y tan previsible, pero si, si lo jugamos a partir de esas promesas eh, de hacer a, a Estados Unidos grande de nuevo, que lo viene diciendo desde hace ya casi 10 años, uh -huh. uh, y cada vez vamos peor. Lo mismo Argentina, desde, desde hace 10 años cada vez peor. Eh, y así seguiríamos con otros gobiernos libertarios. Pero digo, para porque Uruguay siempre es un tema intermedio ahí, sí. que no sirve mucho de ejemplo cuando uno trata de eh, aclarar eh, las la tendencias ideológicas uh, y geopolíticas. En, en cuanto a la economía, eh, a los que están a favor de Trump pueden decir, oh, bueno, han visto las eh, La, el GDP o el, el PIB eh, eh, tuvo una contracción en el primer semestre um, no llegó a esa recesión porque no hubo dos contracciones eso es una convención, pero bueno es, eh, no, en, no hubo contracción en el segundo y en el, ter en el segundo y el tercero hubo crecimiento, entonces bueno y se ven que han ha habido crecimiento hubo crecimiento um, a pesar de las tarifas etcétera, pero eh, eso eh, eh, es insistimos eh, el tema de los promedios son números macro macro eh, económicos. Uh -huh. eh, como, como dicen algunos eh, libertarios, lo que importa es la macroeconomía. Luego lo, lo, los uh -huh. pequeños se irán arreglando, ¿no? Algunos se irán muriendo, eh, pero bueno, sí en fin, uh -huh. lo que importa es la macroeconomía. En la macroeconomía es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Vamos, eh, pongamos por ejemplo la inflación. Eh, la, siempre en todos los países hay un número para la inflación: 4%, 5%, 30%. Nunca o rara vez se discrimina. Que es una cosa es la inflación para los ricos, para el 1%, y otra cosa es la inflación para el resto o para los pobres. Son cosas eh, radicalmente diferentes. Uh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, eh, si comparamos eh, cuánto destina un trabajador común o, eh, de su salario para eh, pagar su casa o la hipoteca, es, eh, sigue creciendo y creciendo. Eh, si eh, hacemos la misma comparación con eh, los estudiantes, que es, que es un gran número, es decir, es peso para las familias, son miles y miles y miles y miles de dólares. Y eso sigue, sigue creciendo cuando los salarios se, se han estancado. Uh -huh. Entonces, eh, si hablamos de inflación, que oh, no es tan terrible, son unos 3-4%, por eso la Fed está bajando un poco la, las tasas de intereses, porque es, es bajo presión de, de Trump, obviamente. Um, Pero, pero, y también, si miramos el PIB o el Producto Interno Bruto, eh, ese 4% que se reveló o se, se publicó hace unos uh, días uh, sobre el tercer eh, el cuarto, eh, o no semestre, pero el certer, eh, tercer cuarto de, del año, sí. uh, es básicamente debido a el aumento de ingresos y consumos de los supermillonarios. Ah, ah. Eso no se dice, eh, mejor dicho, se dice, pero en una letra muy muy pequeñita y casi al final de cada análisis o de cada artículo. Los titulares dicen, bueno, hubo crecimiento en el, en el PBI, eh, hubo eh, la inflación eh, no es tan alta, y eso se aplaude, eso se vende, y eh, la gente que quiera creer, porque la política es eso, mm. en, en su gran mayoría, eh, eh, quiero creer, y lo voy a creer, y si me das me tiras unos datos y me decís que, que, que, que tus ideas son más brillantes que el, que el sol y que el universo, yo lo voy a creer porque eso lo dice el líder, esa es la situación eh, básicamente actual eh, números que no son tan malos para lo que se podría eh, mostrar como igual que en Argentina ¿no? mm. todo número retocado, eh, pero eh, ni siquiera es necesario retocar los números acá en Estados Unidos basta con mirar en detalles y darse cuenta y otra cosa eh, mucho más general el, el, el, la obsesión con el PIB O el Producto Bruto Interno, lo dijo en los años 60 el inventor del, del Producto Bruto Interno, un economista que, que, que lo inventó para medir la, la Gran Depresión de los años 30. No pueden eh, ver toda la, la economía de un país a través de ese número, es un indicador, no es el, no es el más importante. Pero eh, se ha simplificado y eso es lo, es, lo, es lo que se vende en todos los países del mundo: si el país crece, crece. Primero, que el crecimiento, eh, hay crecimiento eh, tóxico y negativo. Yeah. Segundo, que no es lo más importante. Tercero, que hasta un decrecimiento en muchas áreas es necesario, eh, para mu por muchos aspectos a largo plazo. Y tercero, que ese crecimiento no existe para la mayoría de la población. Es simplemente eh, un promedio que, que no considera que los grandes ultramillonarios eh, cada vez están mejor y el resto cada vez está peor y aplaudiendo, eh, como en la época de, de la esclavitud. Los esclavos aplauden. si sí, escuchaba o leía por ahí, eh, Jorge, que en cuanto a este año... creo que era el último trimestre o cuatrimestre creció en forma importante sobre todo por la actividad de las empresas de armamentísticas lo que tiene mucho sentido no, no absolutamente es, es de la de hecho el sector eh, que más ganancias deja sí. el, es decir ahí, ahí tenemos otro ejemplo eh, eh, si de, eh, recuerdan aquella película de Charles Chaplin de que el, el niño le rompía la, los vidrios y venía el padre y arreglaba los vidrios Sí. Eh, eso se cuenta como crecimiento de PBI, mm. lo hicimos aquí en Estados Unidos con los autos eh, en, durante el 2008, se, se daba 6.000, 7.000 dólares a, a cada persona que destruyera su auto eh, literalmente se lo llevaba a, a una mecánica le, le agregaban un líquido que se convertía en vidrio en el motor es, ese auto no podía, pero autos que, que en muchos países son autos nuevos, mm -hmm. de 10 años de 5 años de, de, de comprado eh, ¿qué, ¿qué pasa? el PBI creció Y en gran medida, bueno, la economía, la macroeconomía se reactivó porque hubo consumo, claro, hubo gasto, eh, intervención masiva del Estado, eso que, lo, que la derecha y los libertarios consideran una aberración, bueno, eso es lo que hacemos eh, siempre y, y, y mucho más cuando... estamos en crisis, ese PBI es un PBI negativo y se cuenta como positivo, en la industria de la guerra por supuesto que es un PBI negativo, no es necesario ni explicarlo, uh -huh. ah, pero eh, especialmente para países como Estados Unidos y en Europa también, pero más en Estados Unidos es primero, es una forma de lavar el dinero de los contribuyentes eh, el, el, el parlamento prueba, ese dinero va a, a la guerra porque nadie dice que no a más armas, porque siempre hay una narrativa que estamos en peligro Es en Medio Oriente, Estados Unidos, en todas partes, y, y vaya casualidad, los, los, los grandes consorcios, las grandes corporaciones que tienen eh, grandes inversiones. que además usan el dinero de, la, de, de las jubilaciones privatizadas. Lo usan para invertir en, en ese negocio de la guerra sin pedirle consentimiento a aquellos que están eh, o estamos aportando. Usan el dinero de los pagos de deuda de países pobres. Usan el, todo el dinero financiero porque ellos tienen la, la maquinaria financiera. Es una dictadura absoluta, brutal y perfecta. Entonces usan todo eso para lavar todo ese dinero, para generar más guerra. Y si tú tenés el negocio de vidrio, como decía, de creo que se llamaba El pibe, la película esa de Charles Chaplin, sí. Eh, el, el, si tienes un negocio de vídeos o si tienes un negocio de neumático, ¿cuál es tu, cuál es tu interés? ¿Es ¿Que hayan eh, más piedras rompiendo vidrio? ¿Que hayan más eh, Miguelitos eh, pinchando eh, neumáticos? Es parte de la lógica. Entonces, si tu ne gran negocio es la guerra, ¿qué es, cuál, es, ¿cuál es tu interés? ¿Que haya más guerra? Está en la tapa del libro. Entonces, ese es, es el crecimiento: eh, el, el negocio de la guerra y todo lo que son inversiones que en gran medida. Eh, infladas, como en el caso de la inteligencia artificial eh, eh, fortunas de trillonarias de, de, de billones en español, de billones de dólares que son eh, compañías que tienen fortunas mucho más eh, grandes que la economía de muchísimos países eh, y que eso viene una, y que va a venir en algún momento, no digo el año que viene, pero en algún momento va a venir una gran crisis primero todo eso se va a desinflar mm. eh, va a haber recesión muy fuerte Uh, y, y va a demostrar que, bueno, en gran medida esa prosperidad es ficticia. La prosperidad hay que verla en muchos aspectos y, en gran medida, con, con un instrumento muy simple que son los ojos. Mm. Hay que, hay que caminar por las calles. Hay que estamos viendo más homeless eh, o gente sin techo. Exacto. Sí lo estamos viendo. No quiero decir que esa sea la única medida, porque a veces los ojos también tienen una mirada muy parcial. Uh -huh. Pero hay que combinar todos esos instrumentos. Estamos viendo más gente en las calles. Estamos viendo eh, gente menos preocupada por eh, que no llegue a fin de mes. Estamos viendo gente, más gente sin eh, seguro de salud. Sí, por supuesto, millones de más sin seguro de salud. Eh, todo lo que son cobertura, millones de gente más que no pueden ir a la universidad. Millones de gente más que, que se endeuda por comer o por o porque se enferma. ¿Estamos viendo? Sí, estamos viendo. Ahora, ¿qué dicen los números? Oh, fantástico, porque la, las aseguradoras... El, el otro día estaba haciendo eh, cuentas porque eh, tuvo tu, tu, tu un toque mínimo en la calle con, con, con otro auto. Ajá. Eh, que tuvo eh, Aceleró, después paró. Está en una parada, algo mínimo. No, no hubo absolutamente ni un rasguñón del otro auto. Pero bueno, pongo el, el, el seguro a... A, a que le pague, la, el, claro. ah, yo lo pegaría yo mismo esa, esa parte, mm. pero no importa. Eh, y, y, y te das cuenta que el seguro, estuve haciendo números, eh, son en los últimos 10 años, que, que no he tenido ni un toquecito en la calle, 20 mm. años, eh, el, el que paga un seguro está pagando decenas de miles de dólares mm. en ese tiempo, y cuando tienes un pequeño golpecito, te suben el premio, ¿no? o, o, o algo que... es decir, eh, 100, 200, 300 dólares que te, que te cubren y luego te suben un poquito el, el, lo que pagas eh, eh, mensualmente, anualmente la, la es cuota, decir, es una, es una mafia absoluta sí. todos esos seguros, seguro de auto, seguros de, de, de casa seguro de lo que quieras, porque acá es todo, hay que tener seguro hasta uh -huh. para las termitas todo eso uh -huh. ha subido de una forma brutal y eso, ¿cómo se cuenta eso? eso se cuenta como crecimiento económico Claro. El crecimiento económico, pero ¿qué pasa con la gente? hay que ver cómo, cómo está la, la gente el, el salario ahí, ahí, si ustedes van a, a sitios de, que a, ajustan el, el, el dinero por eh, inflación, en dólares o en, en, el, acá lo tenemos en dólares obviamente, tal vez allá en Uruguay, en, en pesos pero pueden hacerlo en dólares, pueden ir a inflation, al trust inflation de, de, mm -hmm. etcétera y pueden darse cuenta, ponen el, el salario que tenían hace 10 o 20 años ¿cuánto deberían estar ganando hoy? Es ridícula la diferencia. La gente no lo sabe. Yo a veces le comento y me dice, ¡ah, oh, no me había dado cuenta de esto! Sí, porque es, es una erosión de tu ingreso tan lenta y es un aumento de lo que tienes que pagar, desde seguros hasta lo que sea, tan, tan lenta pero mucho más acelerada, que no te das cuenta. Es una muerte eh, lenta y lo aplaudimos como eh, que creció la economía, que la inflación está dominada. Por favor, eh, hay que ver la, la imagen, abuelo de pájaro, o la imagen general. antes de comprar esos numeritos. Sí, la, la paradoja que por un lado vemos, porque cosas que ahora permiten mostrar las redes, ese tipo de cosas, cuadras y cuadras hemos visto, no sé si algunas son, de, incluso de Washington se, se veía cerca de la Casa Blanca, pero después en distintas ciudades, Los Ángeles, en fin, de gente viviendo en la calle, en carpas, y por otro lado sigue siendo ese país, Jorge, por el que miles... Y miles se ponen en juego la vida intentando ingresar ahí a tener otra, otra forma de vida, intentando tener trabajo con todo el tema de la, de la inmigración ilegal llamada así, eh, pese a esa realidad, ¿no? Sí, es, es, es, es orgánica de esta peor, yo recuerdo una vez tu, tu, tuve que ir a una convención en Filadelfia, eh, obligado, te, te tenía que hacerlo por mi trabajo, estábamos en unos, en unos salones alfombrados ultra lujosos, aquello era un, un, un abuso de, de lujo y, y espacio, etcétera. Salías de ese gran palacete en medio de Filadelfia, estaba nevando afuera, Y, y abajo habían hileras de gente durmiendo eh, como si fueran ataúdes directamente en caja de cartón, etcétera sí. eh, Con olores in insoportables, porque claro, ¿dónde van a ir al baño esa gente? Claro. Ah, eso se ha ido eh, agravando eh, al, al mismo tiempo eh, que el, el PBI, como decía anteriormente, ha saltado, claro, ha saltado en, en nominal. No es un PBI... Eh, Eh, real, eh, eso y, y es aún más grave en las grandes ciudades ahora, ¿qué pasa con las grandes ciudades? las grandes ciudades son lo que acá se llama azules eh, las ciudades de California Los Ángeles, eh, San Francisco San Diego, sí. etcétera, o Nueva York Manhattan, etcétera, eh, ya sabemos lo que lo, lo que es por ejemplo Manhattan el, el, el, la degradación, especialmente en el metro, eh, etcétera ah, ¿y, y qué, cuál es la narrativa eh, eh, consoladora? porque la, la narrativa y la política suelen ser eh, sí. simplemente un consuelo es, bueno, son estados azules, son estados izquierdistas, no son estados izquierdistas, son estados tan capitalistas como otros, nada más que están en un proceso ya de, de, de saturación y la gente se viene por ejemplo a estados más baratos eh, y, y mejor organizados en este momento porque hay más recursos como Florida por ejemplo, uh -huh. o Texas, que son estados conservadores y, y esa es la explicación, ah, bueno, porque tenemos que ir más a la derecha entonces sí. es, es la miopía eh, que, que nos está eh, eh, suicidando y bueno, la gente en algún momento va a tener que Que reaccionar en, en nueva york eh, lo están viendo obviamente por algo votaron a mandami no es que sea la solución pero sí que es un, eh, eh, un signo de que hay una percepción de que no vamos por el bien, buen camino uh -huh. que radicalizar eh, lo que nos trajo hasta este punto no nos va a, a mejorar y están eligiendo cambiar y, y es lo que en los años o las décadas próximas es lo que vamos a ver uh -huh. es un eh, fuerte apenas eh, uno de esos ejemplos comienza a funcionar más o menos, eso va a ser una ola. Va a ser una ola hacia la izquierda y ahí sí mucho más a la izquierda de lo que se dice hoy en día. Es un problema muy serio eso eh, que estás mencionando sin duda. ¿Por qué decir que se ve a, a la Florida, por ejemplo, como un estado mejor y que está en mejor situación que otros? Por una es, simple razón, el, el, eh, si tú eh, ves los precios, por ejemplo, de las propiedades, y lo, pero no lo miras hoy, si lo miras en, un, en, un, en una ventana de unos 30 años más o menos, uh -huh. eh, por, eh, a, eh, por la eh, disponibilidad de espacio aquí en Florida o en Texas, por ejemplo, en, en los estados del sur básicamente, uh -huh. podemos agregar Georgia, incluso la trazada South Carolina del Sur o Mississippi, pero es claramente los estados del sur. Eh, Florida es mucho más internacional, bueno, Texas tiene el petróleo, Eh, uh -huh. Estos estados reciben subsidios federales uh -huh. que aportan eh, estados... ...clásicos eh, grandes como Nueva York... ...que ahora es más chico que Florida... ...pero Nueva York y eh, eh, California... ...esos estados subsidian al resto del país... ...a través de, de eh, impuestos... ...acá no pagamos impuestos de Estado... Se eh, perdón, eh, ...sí, de Estado no se pagan... ...igual que California... Eh, ...igual que Texas, perdón... ...se pagan impuestos federales... ...entonces hay una serie de, de, de conveniencias... ...para que los grandes capitales vengan... ...pero además, eh, no solo los grandes capitales... ...la gente, eh, especialmente la jubilada... <coughs> ...huye de la, de la nieve del, del norte... Pensilvania, ah. nosotros hemos vivido ahí, es bastante difícil vivir no solamente por el clima, nos puedes ir a caminar eh, manejar es un peligro permanente sí. eh, porque es como andar en barco en un bote, eh, entonces viene para acá, se jubila, viene eh, se trae toda la jubilación eh, consumen acá Eh, no no, es no hay eh, impuestos porque no es necesario, prácticamente los impuestos son del consumo, más eh, los subsidios del, del, del Estado Federal, etcétera Y además por una razón de, de mercado inmobiliario, entre otras cosas. El, la tierra es más barata y eso sigue aumentando de precio. Las casas se han duplicado de precio en los últimos, pongámosle, cinco años. ¿Por qué? Porque empezaron a, eh, por un, eh, en un piso muy bajo. En Nueva York un apartamento minúsculo eh, es, eh, cuesta tres cuatro veces más que una casa grande aquí en Florida. Esa, dista esa eh, distancia na es natural por, por un tema de demanda. Ahora, como miles de personas del norte se están viniendo para acá, no, no de, de, de otros países, sino del norte de Estados Unidos, desde hace ya más de 10 años, se lo puede ver en el tráfico, a veces es, sí. es insoportable manejar en avenidas que antes eran muy de despejadas, ah, y eso está aumentando los precios. Eh, ahora, todo eso es dinero fresco. Es como la inmigración. La inmigración es talento y sangre nueva fresca, sin ninguna inversión. Cosas que acá no lo entienden porque no, no tienen la, esa capacidad de entenderlo, obviamente. Eh, si lo entendieran o, o quisieran entenderlo, actuarían de otra forma. Pero toda esa, esa masa de gente que viene a, a Florida está trayendo dinero de la nada. Esa contribución que se hicieron en otros estados, vienen para acá, eh, se, se consume acá, se, eh, hay más dinero. pero al mismo tiempo el costo de vida más bajo, todavía con la tendencia a la alta, porque repito, es un proceso del, del mercado capitalista eh, eh, natural y tradicional. es es un, una demanda menor los, el, el el costo de vida era mucho más bajo y obviamente la gente con más eh, eh, salarios más altos del norte vienen acá y dicen oh, qué barato sí. es como dice a, a México mucha gente se está haciendo a México Estados Unidos o qué baratos son los médicos acá qué barato es esto el otro claro si si venís con un salario mayor o una jubilación mayor sí. y y tenés, eh, eh, eh, necesitas menos para consumir eh, siempre te va a resultar mucho más barato eso tiende a cambiar progresivamente porque por la el aumento de la de la demanda, aumenta de, de la demanda la oferta se encarece obviamente. Claro, claro. Y para cerrar, así muy grueso lo, lo, lo referente a la interna, aunque en este tema nos involucra a los países latinoamericanos particularmente, eh, la la política desplegada por Trump hacia los inmigrantes precisamente que mencionabas. ¿Qué balance hacer? ¿Le está funcionando en su objetivo de alguna manera? ¿O qué, qué derivaciones, pasando raya, te parece importante dejar marcada cerrando este año sobre eso? Hay como tres aspectos. Uno, el aspecto humano, que ni siquiera vamos a discutir porque ya es bastante obvio. Eh, otro, el aspecto económico, que todos esos inmigrantes que, que están siendo expulsados son eh, eh, trabajadores productivos Lo hemos dicho mil veces, son trabajadores productivos, no son uh -huh. simplemente inversores que, que, que meten su dinero en cualquier porquería que sea con tal de que le dé retorno. son Están creando trabajo y eh, servicio uh -huh. y, eh, y aumentando la economía real, no ficticia. Es, es decir, nos estamos suicidando, estamos echando justamente a aquellos que realmente son productivos, desde la base de los servicios eh, como de los inmigrantes ilegales, como también incluso eh, desde la pirámide por ponerlo de una imagen, eh, de trabajadores con habilidades especiales, es decir, con, con científicos, claro, eh, investigadores, lo que sea. Uh -huh. Recordemos que el, un, un, un tercio de los premios Nobel de Estados Unidos son extranjeros, un, eh, la mitad de las patentes son extranjeras, uh -huh. y eso se, mitad, está, eh. se está demonizando y eliminando. Uh, en cuanto al aspecto político, es eh, muy rentable, Es la Estamos viviendo, y repito otra vez, una palestinización de Estados Unidos, de la población de Estados Unidos y del mundo, obviamente, mm. eh, que, que es lenta, igual que hablábamos de la inflación y del, del, del PBI, es lenta, progresiva y la gente lo va aceptando de a poco. Estamos viviendo día tras día una situación de violación de todas las leyes, que es lo que necesita el poder. El poder escribe las leyes porque puede escribirlas y, de hecho, las leyes reflejan el poder. Pero además,. desde el punto de vista individual el poder se siente y se, y se uh, disfruta rompiendo las leyes, eso es básico de la psicología humana, y eso es lo que está haciendo no solamente el gobierno de Estados Unidos en muchos aspectos geopolíticos e in, in, in, in, internos, sino la misma gente que se siente uh, uh, parte de ese grupo maga, o de ese grupo, en el, en, entre comillas, en el poder gente pobre incluso, sí. entonces eh, romper las leyes, y, esa, eh, y ese rompimiento de leyes, es una abierto uh, uh, revival o repetición de lo que era la gestapo alemana, sí. es decir, gente Gente enmascarada, sin identificación, secuestrando de una forma eh, criminal eh, que va contra todas las leyes humanas a, a gente de todo tipo, porque Por su aspecto racial, por su, oh, no existe la raza, pero digamos por su aspecto étnico, por su eh, acento eh, del lenguaje Eso es lo que estamos viendo, eh, una brutal violación de los derechos mm -hmm. civiles, pero también de los derechos humanos Y estamos acostumbrados, nos estamos acostumbrando Por lo menos la mayoría de la población Y eso es eh, muy productivo Desde el punto de vista político No económico, que es un suicidio Desde el punto de vista político Para mantener Y la, y la idea es eh, eh, gobernar Aunque sea sobre las cenizas sí. Y eso es lo que se está haciendo y se va a seguir, continuar siendo el año que viene. Ahí siempre. Que que... Además, además vamos a tener unas elecciones muy importantes, muy importantes, donde el partido republicano va a perder. El, el, el senado está en juego nada más que un tercio, entonces es muy difícil, pero es posible incluso que los re demócratas ganen el senado. Pero ya sabemos, demócratas y republicanos son más o menos la misma mm. cosa, pero puede ser un comienzo de un eh, temblor. en esta situación, en, en noviembre del año que viene y después en 2017 un intento de impeachment eh, más desestabilización y mucho más eh, radicalización de la violencia que estamos viendo en este momento eh, tipo Gestapo. Eh, estos son, decías, eh, lo de noviembre son elecciones legislativas que renuevan parte del Congreso. ¿no? Un tercio del Senado y todo el, el, la Cámara Baja, el House, o, eh, Es eso, la Cámara Baja va a ser de, de demócrata Uh, eh, pero más importante que eso va a haber que eh, mirar eh, algo. yo eh, estoy siguiendo algunos eh, políticos que uh -huh. podrían eh, acentuar ese cambio esa inflexión que produjo Mandami por ejemplo uh -huh. y pero lo hacen desde dentro del partido demócrata obviamente claro. porque ya vimos eh, nuestra amiga Jill Strain, eh fracasó de nuevo eh, tratando de hacerlo de, a través de un tercer partido que eso es, es imposible en, dentro del sistema político claro. eh, electoral de Estados Unidos. Jorge eh, te vamos a pedir hacer una pequeña pausa pero para cerrar este capítulo que hemos hecho muy en general por supuesto, pero esto de la inmigración cada tanto creo que te hemos hecho esta pregunta de, eh, no hay reacciones, eh, yo sé que a nivel de la justicia, bueno, Trump se maneja con los niveles más altos que puedan dar marcha atrás este, intentos que se puedan dar a nivel, no sé, estadual judiciales o bonos nos aclararás eso, pero a nivel de organizaciones, de, de la sociedad civil, de los propios hispanos o inmigrantes, en fin, de los sectores que pueden sentirse más sensibilizados por esto, ¿no hay reacciones de una dimensión importante? Eh, los hispanos, llamado hispanos, esa es, es, es, es, es, es dimensión norteamericana de, sí, o, los o latinos, latinos sí. de, flo, de, flo, de Florida... en eh, gran mayoría son son uh, trampistas claro, claro. Eh, es, es, es, eh, se sienten eh, cola de león uh, el, el, el, el resto probablemente una mayoría está contra de, de esa situación, uh, pero su poder es mínimo hay, hay ciertas organizaciones, especialmente en California y en Nueva York, sí que hay uh -huh. organizaciones y, y e irán creciendo, el problema es que el, eh, se ha demostrado que no solo las leyes, como decía son expresión del poder Y la, rompen, la rompe el poder cuando quiere Sino que, que también eh, Los aparatos judiciales eh, Sus decisiones son en gran mayoría simbólicas eh, eh, Lo ha demostrado Trump eh, Cada vez que le han puesto una, una barrera Eh, la ha prolongado en el tiempo, años incluso, eh, usando el mismo aparato eh, eh, judicial o simplemente diciendo, me interesa, no me importa recuerdan aquello que yo puedo matar a cualquiera en la quinta avenida y voy a ganar las elecciones mm -hmm. lo dijo en el 2015 y eso, eso es lo, lo que se está poniendo eh, en juego el, eh, hay un, un, una, un fuerte aparato eh, eh, oscuro detrás eh, que, que ya sabemos Uh, y, y que está eh, as, pasando por encima es la palestinización de Estados Unidos también en, en ese aspecto recuerdan podemos matar eh, palestinos todos los que queramos 10, 100, mil diez mil cien mil sí por qué no si sí podemos mm. está contra las leyes internacionales humanas sí está ¿qué, qué nos importa? Eh, eh, pongamos una narrativa bonita quién nos, que nos va a hacer algo acacado, ¿no? etcétera. eso es lo que está ocurriendo acá eh, cualquier narrativa de Trump justifica cualquier rompimiento de cualquier ley respiro un par de minutos y venimos con el capítulo de la política exterior de Estados Unidos cerrando este año, Jorge da dale Hernán. Último bloque con el profesor uruguayo, escritor eh, Jorge McFood, desde Estados Unidos. Ustedes pueden enviar sus mensajes al 099326381. Como siempre, también pueden dejarnos en el chat del streaming en directo de La 36 Radio Centenario. Jorge, entremos a, a la política exterior... Mirando primero, por supuesto, a esto que vos mencionabas, que es eh, Palestina, eh, que tiene, por supuesto, en, eh, en, como gobierno de punta a Israel, pero con Estados Unidos jugando un papel de respaldo. Uno miraba cifras, eh, leyendo este fin de semana alguna de las cifras, la cantidad de dinero que Estados Unidos destina a Israel, que ha destinado particularmente en estos años cifras de cientos de miles de millones de dólares que vienen incluso aprobadas desde gobiernos anteriores. Eh, yo leía que Obama eh, votó un presupuesto que es para Israel que, que iba hasta el año 2028, por ejemplo. Cosas que a veces no se saben. Y el peso que tiene el famoso lobby israelí en Estados Unidos, que no es algo abstracto, ¿no? que, que a veces no dimensionamos desde acá cómo actúa y cómo incide para que Estados Unidos no afloje en ese apoyo a Israel, ¿no? Eh, es una mafia eh, que tiene muchas décadas mm. eh, lo dijo Netanyahu en los años 80, ustedes lo, lo saben eh, lo tenemos controlado, es, es una, eh, una mafia, eh, mm. porque es un, una mafia y, y, y van a saltar mucho eh, va, basta ponerlo en, en como ejemplo cualquier otro país, imagínense Uruguay o Argentina o Uruguay que tiene un lobby argentino haciendo lo mismo, mm. y, y no me voy a extender, pero pongan, hagan el ejercicio eh. eh Intelectual de, de trasladar la situación. Eh, eh, históricamente, eh, acá eh, todos los eh, congresistas, los presidentes, han sido electos si sí tenían eh, el apoyo del AIPAC o el lobby israelí. Claro. Eso eh, no hay discusión. Ellos mismos en su página abuela eh, presumieron muchas veces. Uh, es más, cada vez que uh, hubo en algún estado alguna can alguna candidata, recuerdo una eh, que se op oponía al genocidio en Gaza, simplemente le dijeron <ríe> el, el, eh, no nos importa el partido, pero vamos a apoyar eh, tu claro. adversario y claro. va a ganar porque siempre ganan los que nosotros apoyamos eso es no, no es ningún secreto uh, claro, si uno lo dice lo van a llover etiquetas para tratar de producir una muerte civil del crítico, eso es eh, clásico y típico, claro eh, co eh, como, no, como a muchos no nos pueden extorsionar con, con escándalos sexuales sí. eh, entonces el, es más complicado o tratan de, de no dar visibilidad ni siquiera mencionándonos y, y, y eso es lo que nos salva sí. uh, pero uh -huh. eh, eso es muy común La, también eh, Washington da eh, eh, a, a Tel Aviv históricamente desde hace décadas le ha dado eh, cientos de miles de millones de dólares eh, también eh, se lo ha dado a, a Egipto mucho menos uh -huh. obviamente, pero algunos gobiernos para controlar eh, su política Es eh, la clásica eh, donación que controla eh, el, eh, todo. En, en otros aspectos también se puede ver lo mismo. Eso está produciendo, y el genocidio en Gaza eh, eh, llevó a que el mundo eh, se pusiera a estudiar historia. Sí. Eso eh, se dieron cuenta, y por algo ese eh, acuerdo de paz falso que hicieron, y con, muy efectivamente lograron eh, bajar el nivel de protestas, Um, y siguieron matando, no a la misma velocidad probablemente, claro. pero se siguió matando pero desde, desde una promoción diferente, eso la, el, la, el estudio de la gente de historia, de volver a historia y de cuestionar sí. todo eso puso muy, pero muy nervioso no solamente al lobby israelí en Estados Unidos sino a, a, de todo el mundo en Argentina, en Uruguay muy nerviosos están, ya se dan cuenta que etiquetar cualquier cosa de antisemitismo no les funciona, se quebró eso se quebró y además están haciendo ridículo porque saben que han, que han secuestrado el judaísmo lo saben, lo saben perfectamente han puesto el holocausto por delante de su propio genocidio. Todo eso se quebró, esa narrativa se quebró y están tratando de recuperarla y seguir asustando gente. Está funcionan algunos, en algunos políticos por ejemplo en Uruguay, no en todos y va cada vez funcionando menos. Sí. Entonces en el Partido Republicano por ejemplo muchos están cuestionando, incluso de la extrema derecha, incluso. Que irónicamente en todo el mundo, sí. en, en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, la extrema derecha es pro-sionista. Uh -huh. Es decir, y, y lo hemos dicho años atrás, que eh, no, se, no, no les parece un poquito paradójico, entre comillas, que los pro-nazis eh, en, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, sean pro-israel, no les parece un poquitito... Uh -huh. Eh, entre para, eh, paradójico en el sentido de que es una eh, una contradicción aparente no es contradictorio es simplemente una contradicción aparente eh, en, en el Partido Republicano muchos están se están preguntando cómo es posible Y por primera vez, ¿cómo es posible que, por ejemplo, en Israel tenga una educación y, eh, eh, gratis o eh, tienen, estén cu con cobertura médica? Sí. Y acá estamos sufriendo una tercer mundialización, claro. uh, Con cuando somos nosotros los que proveemos ese dinero. En realidad, no es que lo proveemos, que lo canalizamos, porque claro. se imprimimos el dinero y de algún lado sale ese valor, sale de. de países endeudados, de, de gente que trabaja acá y paga sus impuestos. Pero bueno, digamos, nosotros proveemos para simplificarlo. Es decir, ¿cómo es posible? Porque no ese dinero no va a, a la gente, a los millones de, de personas que están, no solamente hombres, que es casi un millón, sino eh, el, el, muchos otros millones que están pasando necesidades extremas eh, laborales y, y básicas. ¿Por qué? Bueno, porque eh, se trabaja, según esta, esta nueva... visión del partido, de un sector del partido republicano, estamos trabajando para eh, Israel eh, porque tenemos eh, un, un lobby extranjero aquí en eh, Estados Unidos y cada tanto aparecen rémoras, recuerdo hace poco una de esas rémoras, un senador eh, de eh, Colombia, vaya casualidad mm. ¿sí? los latinos son En Estados Unidos, no todos, pero si quieres encontrar un sipayo maestro, eh, de, como decía Malcolm X, un negro de la casa, generalmente es, es un extranjero, o es, un, es de India o de América Latina, uh -huh. ah, eh, que le hace el trabajo sucio al amo, uh -huh. ah, y, y pro, proponía, por ejemplo, eliminar la doble ciudadanía, eh, porque él, claro, él es, estaba en el Senado, un colombiano eh, desclasado, desnacionalizado, Ah, y enseguida se cayó todo ¿por qué sí. se cayó todo? porque todo el, el, el lobby israelí tiene doble ciudadanía porque sí. uh, muchos de los um, uh, incluso uh, legisladores y muchos de los grandes uh, empresarios y grandes CEOs como de Palantir, de toda esa uh, mafia Eh, tecnofeudal tecno mm. en Estados Unidos la mayoría de ellos tienen doble ciudadanía también, sí, en, entonces todo eso se cayó casi automáticamente eh, y eso es, en gran medida no solamente los lobbies, sino a través de esas grandes corporaciones que manejan toda la información llamada de seguridad que incluso mm. ahí en, el, en Uruguay también eh, a, a, están los eh, políticos y payos firmando eh, acuerdos de seguridad, ¿cómo puedes tener una nación un acuerdo de seguridad a través de un sistema extranjero? eso mm. está en la tapa del libro No se sostiene, pero bueno, siempre siempre vas a encontrar y, en, y comprar, si no con dinero, con eh, eh, de forma emocional, si entreguistas que en nombre de, de la independencia, la seguridad, y, y agréguenle el honor si quieren, sí. eh, van a entregar a los países. Eso es lo que están haciendo muchas partes. Palantir y muchos otros eh, grandes eh, conglomerados tecnológicos en la asociación de la CIA con el Mossad, eh, eh, están canalizando no su dinero, nuestro dinero, para eh, eh, controlar, para recabar toda la información de esta, en Estados Unidos, que eso está probado, uh -huh. y como en el resto del mundo, a través de todos los sistemas posibles, desde la inteligencia artificial hasta las tecnologías eh, más tradicionales eh, de recolección de, de datos. Eso no es solamente un lobby, un lobby, eso es parte de la misma vieja uh, mafia que luego dicen, bueno, son exitosos hombres de negocios que crearon todo de la nada en un garage. Mentira. absoluta, claro. no lo crearon nada del de garage, lo todo fue creado antes, ellos lo secuestraron y ¿cómo lo secuestraron? Muchos de ellos y esto está eh, probado, a través de fuertes inversiones de agencias secretas uh -huh. eso no es secreto uh -huh. eso se sabe eh, y, y el vicepresidente de Estados Unidos Vince, es uno de esos títeres que, eh, que subió al poder de la nada con un libro mentiroso uh, eh, a través de todo ese poder económico y no solamente económico, sino tecnológico, de gran hermano, que existe actualmente. Bien, Jorge, nos quedan pocos minutos, estamos a las 10 menos cuarto acá, eh, por lo menos un redondeo, porque el tema lo vamos a seguir, pero estamos cerrando el año con la inquietud de lo que Estados Unidos puede hacer sobre Venezuela, de lo que ya viene hacen, haciendo en la zona, en el Caribe, alguna acción en el Pacífico, pero menos... Eh, y con esa amenaza latente de, de Donald Trump, en el marco de algo que hemos hablado poco contigo, que des desarrollaremos en, en enero, si, si estás de acuerdo, de esa estrategia de seguridad nacional, ¿no? de esa actualización doctrinaria que ha hecho Trump, que se dio a conocer en noviembre, y que habla de un Estados Unidos que se vuelve a concentrar para recobrar fuerzas, digamos, en controlar acá el, su famoso patio trasero. Sí, es que mucho se parece a un manotazo de ahogado, pero eh, en el contexto general e eh, histórico sí, sí. Uh, del siglo XXI, pero eh, también recordemos eh, que se parece muchísimo a las ideas de eh, mi espacio vital, o nuestro espacio vital de Adolf Hitler mm. eh, que se expandía, tenía que tomar este o aquel país por un tema de razón de espacio vital eh, que, que, pero qué casualidad que el espacio vital en, que, de Trump eh, incluye Groenlandia, eh, con minerales que, que necesita, sí. eh, incluye eh, Venezuela con la mayor reservadora del mundo, justo, no por casualidad, dato muy simple, en el de, para el 2027 Estados Unidos en este momento es uno de los mayores productores y consumidores del mundo, el mayor uh -huh. productor y consumidor, especialmente recuerdan hace 15, 20 años a través del fracking, sí. eh, pero es, es, esos um, recursos se están agotando. Eh, para el año 2027 es, va a haber un descenso progresivo de, de la extracción de petróleo y el consumo no, no puede bajar, al contrario, debería subir sí. para eh, mantener la, la retórica, la idea de progreso etcétera, más allá de la contaminación entonces eso es parte de, de, del, del diseño eh, geopolítico de, de tomar ahora, eh, ¿qué más fácil que comprar ese oro a Venezuela? Ah, pero compra, comprarle Venezuela, y además que eh, solamente es legal, según la, el, el matón del barrio, que Chevron eh, pueda sí. eh, eh, extraer petróleo y lo estás trayendo de Venezuela. Todos los demás países eh, no pueden, ¿por qué? Es, eso, es todo tan obvio que ne, ne, necesita... Eh, Eh, comentario ah, e, Eso eh, acompañado, para compararlo con el, el caso de, del, del nazismo en de los años 30, con una retórica abiertamente machista, de, del hombre dominante y racial, uh -huh. que se refleja en la expulsión de inmigrantes, etcétera que como decía anteriormente, es un, es un suicidio económico, pero es un gran negocio político, emocional, es decir, limpiar, limpiar y generar odio y... y que es lo que lo va a mantener a esa élite en el poder. De otra forma, se, se derrumba todo. Entonces, y, y agreguémosle todo lo, el, el, la extorsión a través de, de, la, de la lista Epstein. Uh, uh -huh. est están todos involucrados, sí. uh, y eso también es otro agregado. Eh, eh, eh, hasta que toda esa eh, clase política no se muera, sí. eh, no estoy proponiendo nada malo, sino que una realidad que desaparezca, y... Eh, eh, y que haya un, un fuerte eh, cimbronazo geopolítico, y acá en Estados Unidos hacemos un fuerte cambio político, uh -huh. uh, vamos a seguir con la vieja eh, práctica de... A, a, asaltar las tierras de los indios y culparlos por eh, su salvajismo claro. esa práctica de hace 200 300 años vamos a seguir hasta que no no aparezca ese cimbronazo que sé que estamos sin tiempo sí. y, y podemos desarrollarlo sí, con más calma y sí. tiempo en otro momento pero básicamente es eso eh, lo que está uh, ocurriendo y hay mucha gente, como decía anteriormente en Estados Unidos, que está contra de eso repito, uh -huh. en, en ciertas encuestas el 70% sí, de estadounidenses claro. estaban en contra de una invasión uh, a cualquier tipo de intervención en Venezuela cuando... los latinoamericanos apenas llegaban a un 40% en contra. Para decirlo en pocas palabras, para cerrar, Jorge, la posibilidad de, de, un, de un ataque a Venezuela por tierra o de un ataque eh, concreto militar a Venezuela, no hay que descartarla, ¿verdad? No, no hay que descartarla, pero Trump sabe, bueno, no sé si Trump sabe, pero los, mm. quienes eh, manejan la política exterior saben que las... Uh, todas las eh, intervenciones por tierra de uh -huh. Estados Unidos si miramos incluso antes de la segunda guerra mundial uh -huh. incluida la segunda guerra mundial han sido fracasos uh -huh. lo, de, lo del el, el desembarco de Lombardía etcétera, pero es cuando lo, los soviéticos ya te, habían eh, sí, reaccionado claro. habían movido las fronteras de dentro de Rusia hasta eh, Alemania y dijeron bueno este es nuestro momento de, de, no, de no dejar que sean ellos los únicos ganadores eso eh, fue vendido pero si miramos luego eh, eh, Corea por ejemplo, uh -huh. Japón antes de las bombas atómicas sufrió una destrucción aún mayor, por bombardeos, uh -huh. Corea, 80% destruida, eh, eh, eh, Vietnam, un sí. fracaso total por tierra, Afganistán, un fracaso, no para los negocios, pero eh, de punto de vista militar por tierra, sí. eh, Irak, súmale cualquier lo que sea, todas las intervenciones por tierra ante Estados Unidos han sido, excepto en Granada, en el año 1983, uh -huh. fracasos. Entonces, el, lo que es, están evitando eso, Eh, como un congresista de Estados Unidos dijo, ¿qué quieren? ¿Un Afganistán acá al lado nuestro? Claro. Porque es básicamente es bueno. lo que va a correr. Una, un, una, una, una invasión eh, hipotética. Invaden, declaran victoria, porque las invasiones siempre son bombardeos, eh, uh -huh. ataques rápidos, y parece victoria total. Tal vez, en el mejor de los casos, para ellos, un, un puppet, un, un, una marioneta de, en el gobierno, con, imaginemos Corina, Mar, Mancha, María Corina Machado, y luego la resistencia y una uh, afganistinización, una, una vietnamización uh -huh. de Venezuela que va a traer de terribles eh, eh, costos eh, de vidas y económicos para la región y para Estados Unidos. Eso es lo que muchos eh, es lo que está frenando en este momento una una invasión directa, pero eh, Trump va a intentar hacer Eh, su, su negocio a través de luego tal vez una negociación con Maduro eh, con precios más favorables, quién sabe, el caso de Trump sí. es imposible prever nada Exacto. porque eso es altamente imprevisible pero básicamente ese, ese es su límite es la historia que demuestra que las invasiones por tierra han sido a la larga brutales fracasos y heridas para Estados Unidos Jorge McFood, muchas gracias por este rato cerrando el año lo mejor para vos en el 2026 que se viene, que podamos seguir conversando contigo y bueno y recibiéndote cada tanto por acá en estudios, una alegría poder haber contado contigo a lo largo de este año, un gran abrazo Jorge y que nos encontremos en enero ya en el próximo año igual para ustedes Hernán y para todo tu equipo ahí, Ángeles, Blanca todo, toda tu gente ahí Muy bien. Abrazo grande y hasta pronto. Feliz año. Abrazo. Para ustedes también. Gracias.